безію Ольє Señor de señores. bye La la la El reina por toda la eternidad, para siempre, por siempre y para siempre. Oh Glavado, exaltado eres, Padre. Tú exaltas a Mashiach, vestido en gloria y esplendor. Aquí en nuestro corazón, tu Torah, Mashiach verdadero, habita en nuestro tabernáculo. Él subió al altar como un cordero y mi castigo pagó como Redentor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que eres el Rey de reyes y Señor de señores que viene en el nombre del Eterno. je mi kham tadir se dudai kavel rinat hna sabai teca también golé pero tú ve acá helada teca y que en la herbena se ocre Que deus até nu cabe grandeza de tu diestra Desata lo amarrado Desata lo amarrado que puede estar Encadenando a toda nuestra nación Solo con la fuerza de tu voluntad Por favor Padre Te suplicamos Con la grandeza de tu diestra Con tu diestra poderosa Ese brazo extendido Por el cual sacaste A Israel de Egipto Con tu diestra poderosa Por favor Padre Sácanos Libéranos Padre Desátalo amarrado Oh Padre acepta el cántico De tu pueblo Para que nos eleves Para que nos purifiques O cuán temible y cuán terrible Es tu nombre Padre Levántanos, purificanos Por favor Tú el fuerte, el todopoderoso Levanta a todos los que quieren Tu unidad Tu unicidad Con tu mirada cuídalos y protégelos. Bendícelos, purifícalos con la misericordia de tu bondad. Y siempre y por siempre recompénsalos, Padre. Oh poderoso, poderoso CADOS, poderoso santo. Con tu gran benevolencia con tu gran misericordia conduce a tu pueblo conduce a tu congregación tú el único el único superior a tu pueblo a nosotros dirígete dirígete a todos los que recuerdan tu santidad porque tú solamente eres santo, santo, santo Por favor, nuestro clamor acepta, nuestra súplica acepta, Padre. Escucha nuestro grito, Padre. Tú, el que conoces todos los misterios y las profundidades, lo más profundo de nuestro corazón, escucha el grito de nuestras súplicas. Por favor, por favor, con tu fuerza, con el poder de tu diestra. La grandeza de tu diestra Desata Desata lo amarrado Y acepta el cántico de tu pueblo Para que nos eleves y nos purifiques Oh temible Oh grande Oh poderoso de Israel Levántate en medio de tu pueblo Levántate en medio De la alabanza de tu pueblo Con tu poder Desata lo amarrado Que podamos exaltarte y glorificar tu nombre. Y decir cuán grandes son todas tus maravillas, Padre. Oh poderoso de Israel. Acuérdate de todo tu cuerpo. Bendícenos y santificamos. Ana Becoa Quiero escucharlo a todos decir Ana Becoa Clamemos la grandeza del Eterno. Дякую за перегляд! gloria, Baruj Hashem, Baruj Hashem, Baruj Hu, Baruj Hashem. Y así con esa misma actitud de adoración. damos una porción de todas las bondades que nos ha dado durante toda la semana en señal de gratitud que así como sea nuestro corazón nuestra Neshama de bondadosa así sea también nuestro sacrificio espiritual para el Eterno